Hola, ¿cómo estás? Nuevamente un saludo especial, soy Jairo y si estás escuchando este audio es porque enviaste un correo electrónico manifestando tu interés en crear una cuenta demo gratuita en este espacio que he creado para la creación y divulgación de sitios web dirigidos a generar comunicación adecuada para motivar eh, y estimular la venta de productos o servicios que tú actualmente tengas. Hay dos posibles escenarios en este momento. El primero, pues, cuando mostraste tu interés, es trabajar esta esta oportunidad como una cuenta demo gratuita durante un mes qué pasa posteriormente a este mes pues eh, si decides tú continuar pues podemos generar una cuenta ya profesional no una cuenta demo y ya eso es una cuenta o si sí, es una cuenta que se activa bajo un modelo de pago hay que pagar un dinero por tener acceso a, a ese modelo si tú terminado el mes decides no continuar no hay ningún problema Tú de todos modos vas a recibir una información, una capacitación, que esencialmente para este primer mes está diseñada para trabajar dos elementos importantes, que es los contenidos, cómo debo crear los contenidos, cómo debo crear los artículos, cómo creo los audios, los videos, eh, te voy a compartir las herramientas que yo uso para crear estos elementos y eh, cómo voy a estructurar el contenido en mi sitio web o sea ya la estructuración de navegación en mi sitio web para plasmar y visualizar estos contenidos obviamente estos contenidos están dirigidos a que sutilmente estoy dando información para motivar compras o prospección o creación de prospectos un prospecto es un potencial cliente de tus productos o servicios y también fidelizar tus actuales clientes entonces durante este primer mes lo que vamos a hacer es eso es trabajar con eh, los contenidos, cómo se crean los contenidos, las herramientas, el software que se usa para la creación de contenidos y cómo estructuro esos contenidos en mi sitio web, ¿sí? Entonces, de entrada tú pues vas a recibir esa información. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy haciendo yo esto? Porque es que esta plataforma que, que monteo, o que estoy montando en estos últimos meses, necesito validarla porque eventualmente la meta mía es llegar a tener 100 sitios web trabajando simultáneamente en esta en este espacio, en esta plataforma. Ahorita en este primer ejercicio, en esta primera etapa necesito tener de 20 a 30 sitios web. Inicialmente había pensado los 20, pero pues dada la respuesta que tuve en estos días muy probablemente vamos a llegar a los 30 o un poco más y pues estas 30 personas o estos 30 sitios web los vamos a estar trabajando durante este mes y así yo también puedo evaluar qué ajustes tengo que hacer a la máquina en cuanto a requerimientos técnicos para poder prestar un servicio adecuado a todos los sitios web que van a estar alojados acá. Entonces ese es mi interés y en contraprestación pues yo te estoy dando... Esta capacitación durante un mes ahora adicionalmente y probablemente durante el desarrollo de, de, de y la publicación de esta información puedes tú visualizar la importancia de tener tu sitio web profesional entonces una vez finalizado el mes pues tú decides si deseas hacerte a tu sitio web profesional y para eso hay unos precios hay unas condiciones que al final de este enlace te estoy compartiendo actualmente pues normalmente siempre que lanzo un producto nuevo pues doy unos precios eh, con descuento para motivar esa esa compra o esa adquisición de ese producto o servicio y pues eso también está incluido acá eh, pero entonces lo que lo lo que te digo es esto o sea este primer mes vamos a trabajar una cuenta demo un dominio eh, o un subdominio no un dominio profesional esto es para efectos prácticos de que puedas hacer los ejercicios las tareas de, al crear tus contenidos Eh, y no se te asigna un, un dominio profesional en el Modemos. Ahora, otras personas me, me preguntó que si quería ya empezar con su dominio profesional. Sí se puede, eso ya lo podemos hacer. Eh, para eso te recomiendo ver el link que está al final. Entonces, pues eso es lo que lo que vamos a hacer. Ya con, al recibir tu correo, pues doy por hecho que si deseas crear tu cuenta demo, eh, es importante que me especifiques en el correo electrónico que yo te contesté, te, te digo que me especifiques el posible nombre a tener en esa cuenta y también que vayas estructurando los contenidos para la creación de los menús, eh, eso para que tú vayas aprendiendo cómo hacerlo. Pero de entrada eso es lo que vamos a hacer, agradecerte tu interés, eh, muy probablemente esta información te va a ser de utilidad independientemente de que la uses en mi espacio, en, en, mi, en mi plataforma o lo hagas directamente con tu proveedor de hosting o tu proveedor de, de páginas web.